Lección 8. Listos. Los húngaros y los españoles tienen un horario diferente para las comidas. Los españoles en general comen más tarde que nosotros los húngaros. Para el desayuno toman algo ligero, una taza de café y galletas o un bollo. Los fines de semana generalmente desayunan tarde, a las nueve y media o más tarde. El chocolate con churros es un desayuno típico y favorito de los españoles. Las tapas son pequeñas porciones de alimento que sirven para llenar el estómago vacío. Como la comida es a las 2 o más tarde, es necesario tomar algo para matar el hambre hasta la comida. Para la comida toman algún plato abundante, que puede ser carne o pescado con verduras. No comen la carne con arroz o patatas como en Hungría, y la ensalada también es diferente, porque la comen de primero, antes del plato fuerte. Contiene lechuga, tomate, cebolla, aceitunas y a veces pimiento. Siempre le echan sal, vinagre y aceite de oliva. De postre toman un pedazo de tarta, alguna fruta, sandía, melón o melocotón, helado o un yogur. La merienda también es ligera, un bocadillo. La última comida del día es la cena, entre las 9 y las once de la noche la familia se reúne para cenar ensalada y fiambres o algo ligero. Mucha gente no cena en casa sino sale con amigos para comer en un restaurante.